Uh, uh. ¿Cómo iba a darme el permiso para seguir a tu lado? Si esto ya estaba cantado y el final se nos acercaba. Yo soy un ave sin alas que sabe volar bajito. Lo único que necesito es ganarme en la jugada. Todos buscamos un poco más de lo necesario. O dígame lo contrario si mi letra no es sincera. Cada cual toma su tiempo para curarse las penas. La gente muy ambiciosa termina perdiendo todo. Muere solo en un rincón adornado de m e n t i r a Tarde o temprano todo en algún momento termina. Yo despierto, miro el cielo, le doy gracias, me arrepiento. Uno va coleccionando errores durante el tiempo, pero es que de eso se trata, si no, no sería lo mismo. A veces el egoísmo se vuelve otro sentimiento. Yo, cuando miro a mi madre, me intriga saber qué piensa. Si lo que siente es orgullo, todavía siente vergüenza. Porque el canto no borró lo que dejó la delincuencia. Solo cosas del destino. Dios solo sabe el porqué. Pruebas que pone la vida para que uno pueda aprender. Todo el que quiere ganar, debe aprender a perder. Yo no sé si me voy para arriba o tal vez me voy para abajo. Solo sé que soy un pecador sano, santo y sin trabajo. Pero no cuesta trabajo volver a tomar altura y en la misma oscuridad volver a ganar el caso. Milonga pa mi Argentina, milonga bajo la luna. Milonga pa el milonguero y paisano desde la cuna. Milonga pa recordar que consumir lo que uno quiera, que hay milongas de primera, pero como esta ninguna.